Seguimos al aire desde San Salvador de Jujuy Desde el popular barrio Alto Comedero en El, el popular barrio Alto Comedero El 5 de Alto Comedero Estamos viendo como nuestro productor suda la gota gorda Porque no podemos establecer todavía contacto con Paraguay Así con es, con vamos a estar hablando con Berner eh, Desde Paraguay Pero este la comunicación va a traves, va a ser a través de Whatsapp Así que estamos tratando de comunicarnos Ustedes vieron el, el tema de la señal ¿Qué es eso? Y aparte, Bender está en este momento en clase, estamos esperando que salga del recreo. Eh, recreo. Esperamos que no lo hayan castigado, mirá si no lo descansa del recreo. Bender. Bueno, comentamos eh, la situación, hace semanas estuvo en conflicto con colegios tomados, con, con marchas movilizando todo el sector medio no de la educación, eh, puntualmente a eh, nivel secundario de... De Paraguay, eh, denunciando, bueno, la emergencia de infraestructura, entre otras eh, entre otros puntos, que, bueno, justamente le queríamos preguntar a Bedner, y esto motivaron o oh, de vino en la renuncia de la ministra anterior, y en la semana pasada se, se nombró otro ministro, y, bueno, queremos saber, eh, cuando hablemos con Bedner, cuál es la situación ahora, ¿no?, porque se levantaron las medidas de fuerza, claro, y estuvieron. se esperaba... Eh, esto, bueno llegar a buen puerto y que el gobierno de paraguay reconociera todas las falencias en el sistema educativo así que bueno no sé si es muy grande lo que estoy diciendo pero eh, en algún en algún punto habían conseguido eh, bastante reconocimiento bueno el, eh, las medidas que tomaron así que bueno en unos instantes vamos a estar hablando con él así es y digamos está la toma, digamos, del Colegio Nacional de Paraguay desencadenó montones de tomas digamos, Alrededor de 100 tomas, digamos, que provocó, como vos decías, la renuncia de, de la ex ministra La ex ministra, digamos, que ya estaba cuestionada, digamos, eh, desde años anteriores por el tema de salarial no Y bueno, y ahora está esto, y, y en la previa, digamos, cuando nosotros nos comunicamos con verne Nos contaba de que se ha podido, ellos estaban pidiendo tres puntos, uno de los puntos Este eh, se ha podido, digamos, con el nuevo ministro, está avanzando, digamos, Bernes nos comentaba de que hay posibilidades de que se avance, bueno, pero es un triunfo, ¿no? Digamos, hacer que el presidente eh, de Paraguay firme este acuerdo para este declarar la emergencia en infraestructura, ¿no? Y también recordando, digamos, esto no era es alejado a lo que estamos viviendo nosotros aquí en la Argentina, ¿no? La semana pasada hubo una marcha masiva de estudiantes y docentes apoyo también con diferentes organizaciones diferentes gremios por la misma situación de la, por la situación de las universidades digamos que están siendo definanadas este le están cortando el presupuesto y bueno también este se relaciona no digamos me parece que hay un avance digamos sobre la educación digamos del sector de ciertos sectores de poder digamos contra la educación se ve en paraguay digamos no Desfinanciando la, la de las cuestiones de licia y en Argentina también, este, cortando los presupuestos, el tema salarial a, a la universidad. Así es, nosotros fuimos a la marcha. Eh, nos avisa Javier que ya en, un, en unos instantes nos vamos a estar comunicando con Bender López. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música, así damos tiempo de que Bender nos atienda. Así es. Volvemos al aire ya con la conexión establecida, eh, con el llamado vamos a hablar con Bender López de la Unión Nacional de Centros Estudiantes del Paraguay, como estuvimos mencionando. Eh, hubo un conflicto eh, con los centros estudiantiles y con estudiantes del sector secundario en Paraguay, eh, con colegios tomados, con movilizaciones y luego de la renuncia de la anterior ministra, ahora hay un nuevo ministro y bueno, Bender eh, nos va a comentar cuál es la situación que se vive, cuáles son... Eh, las posturas en cuanto a la nueva política educativa. Hola, vender muy buenos días. Buenos días. Eh, y sí, eh, estuvimos nosotros con varias movilizaciones acá en Paraguay uh -huh. y pidiendo justamente la, la renuncia de, de la ministra, ahora asumió lo nuevo y pudimos llegar a un acuerdo eh, por el momento y vamos a ver si hay, si hay respuestas concretas eso a ese acuerdo. Betner, eh, ¿cuáles eran los puntos eh, principales que ustedes denunciaban esta emergencia ¿no? de, de, en el sistema educativo? Sí, eh, nosotros eh, pedíamos que, que, que se den respuesta a tres puntos que uno de ellos es la derogación de la resolución 4.613 del Ministerio de Educación que reglamentaba la confirmación de 100 estudiantes que nosotros hicimos su crítica y, y era bastante autoritaria entonces pedimos que, que se que se apruebe la que nosotros propusimos el año pasado. Después de eso, eh, otro punto es que se declare en emergencia los colegios de estado crítico, eh, porque acá en Paraguay hay varios colegios que, que se están derrumbando y entonces pedimos que se declare la emergencia esos colegios. Y el último punto es que se active una mesa de trabajo con, con todo, todos los sectores que, que de, la, de la comunidad educativa Eh, donde se tratan varios temas que, que a taller de la educación que sería el aumento del presupuesto en eh, la capacitación de, de los docentes en lamu donde la cultura misma en los colegios Berner, y cuál en cuál de estos puntos han tenido eh, principal respuesta Sí, después de que se haya firmado el acuerdo eh, se completó el primer punto que fue la derogación de la resolución uh -huh. y que eh, esta semana se va a tratar en el Congreso el tema de la declaración de emergencia y el 28 vamos a vamos a tener la primera reunión. Veré cómo se están organizando con los estudiantes. Y Digamos. ahora mismo estamos Sí, ahora sí. mismo estamos eh, parando todo eh, pero si es que no se cumple obviamente vamos a salir otra vez a las calles. ¿Y cuáles son ustedes las consideraciones que tienen ¿no? en respecto a este nuevo ministro? Si, si conocen, bueno, cuál sería su postura o si lo ven, digamos, algo afinas a, lo, a los reclamos que están haciendo o es un poco más de lo mismo. Y este nuevo ministro eh, responde mucho mejor que, que el anterior. Eh, uh -huh. De hecho, dio su, su, su, su voluntad, ¿verdad?, respecto a nuestros pedidos. Y por el, por el momento estamos no entiendo con todo, realmente esa pueda ser su postura en lo que le resta de superior periodo. y nos podrías comentar un poco cómo, este, digamos, si tuvieron en esta lucha que están llevando adelante los, los estudiantes, digamos, del secundario, si tuvieron apoyo, digamos, de, de otras organizaciones eh, o de la universidad, por ejemplo. Sí, de hecho, eh, tuvimos el apoyo de toda la ciudadanía, estuvimos trabajando en conjunto con otras organizaciones secundarias y también los universitarios dieron su apoyo de alguna otra manera. Eh, bueno, vos mencionabas eh, que iban a esperar la respuesta y en cuanto a la, a lo que dijeran desde el ministerio, iban a salir a las calles. ¿Cuáles son los ánimos no después de tantos días de lucha eh, y de tanta resistencia? ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? No, te, eh, te preguntaba, bueno, justamente los ánimos para seguir en la lucha. Sabemos que, bueno, que con un nuevo nombramiento no se va a solucionar todo, que, infra, por ejemplo, el tema de la infraestructura va a llevar años. ¿Cuáles son los ánimos para continuar en la lucha? Digamos, quizás, bueno, eh, tengan el acompañamiento de la ciudadanía, pero es una lucha larga, por eso preguntaba eso, el tema de los ánimos. Sí. Eh, no, de hecho que nosotros sabemos que ahora mismo eh, lo que pasó fue una victoria política y que justamente da, eh, eh, o sea le da a los estudiantes eh, la posibilidad de, de volver a salir y de decir ah, bueno, eh, no estuve luchando al pedo, entonces eh, si la próxima salgo voy a conseguir otra vez lo que quiero. Entonces, eh, al tener esa victoria nosotros no, no me conforta de alguna otra manera y nos da impulso para, para salir otra vez Verne, uh -huh. nos podrías comentar un poco eh, en el punto en, en el decreto, digamos, que ustedes están pidiendo que se derrogue, digamos, ¿en qué consiste ese punto y cuál es el proyecto de ley que ustedes presentaron en diputado? ¿En qué consiste ese proyecto que ustedes presentaron, digamos? Nosotros lo que hicimos fue eh, pedir justamente que, que, que se declare en emergencia eh, los colegios en estado crítico y Eh, hay dos proyectos de ley en el, en el Congreso ahora mismo eh, donde, donde se reglamenta supuestamente eh, de qué manera se va a aclarar emergencia, de dónde van a salir los fondos y todo eso. Y eh, uno de ellos eh, uno de ellos muy abierto. De hecho, está la posibilidad de que se pueda malgastar otra vez el dinero. Y el otro de ellos sí, eh, eh, dentro de él, dice que tiene que haber la comisión donde se pueda controlar de qué manera se gasta el dinero y, y, y cómo se lleva a cabo el presupuesto. Pender, históricamente eh, esta es una de las eh, movilizaciones del movimiento estudiantil justamente muy importante. ¿Ha habido anteriores en Paraguay que ustedes recuerden o reivindiquen como movimiento social, como movimiento estudiantil, perdón? Sí, de hecho, el año pasado tuvimos una marcha enorme con muchísima gente en la capital del país, Y nosotros como organización de 2013 eh, venimos realizando diferentes tipos de movilizaciones y campañas. Y en la historia misma, eh, las movilizaciones estudiantiles y secundarias, secundarias universitarias eh, en, en su momento se estuvieron manifestando por el boleto estudiantil. Eh, en el 96 eh, salieron los caras pintadas que, que, que defendían la democracia, porque en ese momento había un, eh, la democracia justamente estaba atentada en el país entonces lo, los jóvenes universitarios y secundarios se dieron a las calles a, a defender justamente esa postura. Berner, ¿Y cómo se están organizando? ¿Cuántos centros de estudiantes hay en Paraguay? ¿Cómo se organizan? El ministerio tiene un registro de 600 centros de estudiantes de 7.000 colegios, que es bastante poco. Y nosotros en la organización trabajamos con aproximadamente 200 centros de estudiantes. ¿Qué? ¿Pero estos centros de estudiantes trabajan en conjunto? digamos están en, en, en, ¿Hay algún grupo que nuclea o algún gremio que nuclea los centros? Claro, o sea, las organizaciones trabajan con, con, con los centros. Eh, como te digo, nosotros trabajamos con varios de ellos, no siento que te digo, y o, después hay otras organizaciones más que trabajan con otros centros y nosotros a la vez, como organización, lo que hacemos es eh ir a los colegios de los no tienen centro y ayudarle en los procesos electorales y todo eso. Bueno, Bernet este agradecemos la comunicación, espero eh, digamos que se, se eh, que puedan digamos tener respuesta a los otros pedidos que han solicitado, digamos, al gobierno de Paraguay, así que bueno, desde acá, desde Argentina te mandamos un saludo y un apoyo también. Gracias, muchas gracias a ustedes por llamar y por estar atento a todo lo que pasa acá. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Ahí pasaba a ver Luis López, estudiante, ¿no?, del secundario de Paraguay, nos comentaba un poco cuál es la situación que se está viviendo. Este, la verdad que interesante lo que comentaba el CUNPA, eh, sí. 600 centros de estudiantes, él decía que era un poco, pero está bueno, digamos, ¿no?, cómo se organizan para generar otro centro de estudiantes. Este, digamos, para dar respuesta a, la, a, la, a las dificultades que tienen los estudiantes. Así es, es nuestro primer contacto internacional, así que estuvimos un poco nerviosos. Así <ríe> por... viene el WhatsApp, ¿no? Se escuchaba bien. Así es, es nuestro primer contacto, así que bueno, agradecemos la paciencia no también de, de Werner, porque estuvimos eh, hostigándolo desde temprano, pobre, así que bueno, no, más... y mencionó me cosas muy importantes, ¿no? Eh, ...bueno, eh, el tema de la reivindicación, por ejemplo... ...y que esto queda como antecedente para muchos eh, chicos, ¿no?... ...que saben que la lucha, la resistencia y la organización... Eh, ...permite que, que, se consigan, que se consigan justamente lo, lo que ellos han logrado... ...que es, bueno, no solo la renuncia de, de la, la ex ministra... ...sino que se reconozca su reclamo... Eh, ...como parte de una realidad eh, emergente de, de, de Paraguay... ...la educación a nivel regional tiene todas las improntas y demás que, que mencionaba Werner, y bueno, es muy importante. Así es. ¿Te parece que escuchamos un poco de música y volvemos con el Enredando las Mañanas? I found a rock, rock, rock, rock. You better come down, brother Tom, brother Tom, run down, down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream oh away yeah, in 1973. Dreamed a spaceship, love, came it down to deliver me. It was big and white and it'll come on. Far. Then he brought me down, run down, rattled down, rattled down, down, yeah, like a shooting star. Skitobidy, Oh, skitobidy, Oh, skitobidy, Oh, Yeah, yeah, yeah! Skinch, skinch, skinch, skinch, skinch, no, no. don't command too strong you can't refuse it Jump round the jump round the town load lack like shooting star